Leemos el libro del profeta Oseas en el Antiguo Testamento, capítulo 10. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares, conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Seguramente dirán ahora, No tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Han hablado palabras jurando en vano el hacer pacto, por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Por las becerras de b e t a v e n serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. a ú n será él llevado a Asiria como presente al rey Jareb. e f r a í n será avergonzado, e Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas. Y los lugares altos de Abén serán destruidos, el pecado de Israel. Crecerá sobre sus altares espino y cardo. Y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Desde los días de Gabaa has pecado, oh Israel. allí estuvieron. No los tomó la batalla en Gabaá contra los i n í c u o s y los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. e f r a í n es nobilia domada, que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana s e r v i z haré nivar yugo a e p r a i m Arará Judá. Quebrará sus terrones Jacob. Sembrad para vosotros en justicia, c e g a d para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad y c e g a s t e i s iniquidad. comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto, y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Bet-Arbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Así hará a vosotros Bet-El, Por causa de vuestra gran maldad, a la mañana será del todo cortado el rey de Israel.